El cordero y el lobo Érase una vez un travieso cordero Que era capaz de meterse en problemas todos los días ¡Oh, vaya! Estoy todo sucio y maloliente ¡A mamá no le va a gustar en absoluto! Justo en ese momento, su mamá llegó por allí y le miró enfadada Nunca me escuchas, ¿verdad? Te dije que no saltaras desde esa altura Pero yo también te dije que es muy divertido Dime, ¿por qué nunca me escuchas, mamá? La mamá del cordero no pudo evitar reírse de su hijo y abrazarle <risa> Vamos, hijo, tenemos que limpiarte Aquella madre quería tanto a su hijo Que se preocupaba mucho por su seguridad Ella siempre le avisaba Ten cuidado. No debes entrar en el bosque. Los animales salvajes viven allí. Son una gran amenaza. ¡Te pueden comer! ¡Oh, mamá! ¡Te preocupas demasiado! Pero el cordero travieso nunca le escuchó. El cordero entraba continuamente en el bosque. Y jugaba allí durante mucho tiempo hasta que oscurecía y se hacía de noche. Un día, como de costumbre... El travieso cordero se adentró en el bosque y vio un manantial. ¡Oh, un manantial! ¡Justo a tiempo! ¡Tengo mucha sed! Y decidió beber agua de aquel manantial para saciar su sed. Mientras el cordero estaba bebiendo agua del manantial, un lobo le observaba escondido detrás de un árbol. ¡Ah! jugoso y delicioso cordero! ¡Oye, es mi día de suerte! <risa> Así que lleno de malas intenciones, el lobo comenzó a acercarse al cordero. El cordero no era consciente de que el lobo estaba allí mientras seguía bebiendo su agua. No había nadie allí aparte de estos dos animales que pudiera salvar al cordero del lobo. ¿Sabes que este bosque pertenece solo a animales salvajes como yo? ¿Por qué has venido aquí a beber agua de este manantial? El cordero se sobresaltó al ver a aquel lobo delante de él. Sabía que los lobos eran animales peligrosos. Mamá me ha advertido sobre los lobos. Estoy seguro de que este lobo quiere que yo sea su almuerzo. ¡Es muy feroz! ¡Tengo que escapar de este animal tan pronto como pueda! Oh, mis disculpas, gran lobo. Es que solo soy un corderito que no sabe nada. También estás ensuciando el agua. ¿Cómo beberé de este agua ahora? Mis disculpas otra vez, pero no te quedes sediento, poderoso lobo. El agua de tu lado está limpia. ¿Eh? Porque el manantial fluye desde donde tú estás hasta donde yo estoy, gran lobo. El lobo se sorprendió al escuchar aquella respuesta tan inteligente del cordero. Pero el lobo solo estaba buscando una excusa para matar al cordero. ¿Cómo te atreves a discutir conmigo? Creo que eres el mismo cordero que me insultó el año pasado. ¿El año pasado? ¡Pero señor, yo ni siquiera había nacido entonces! El cordero temía que el lobo estuviera buscando un pretexto para matarle El cordero tuvo mucho cuidado con sus palabras y sus gestos De esa manera, tanto el cordero como el lobo hablaron con cautela El cordero escuchó a algunos leñadores a lo lejos Que se dirigían hacia donde estaban el cordero y el lobo El cordero era muy listo y pensó Si sigo hablando con el lobo un poco más, los leñadores llegarán hasta aquí Y ellos lo ahuyentarán, estoy seguro Señor Lobo, tienes razón, he ensuciado el agua Pero te prometo que no he querido molestarte Pero Cordero, ya me has molestado Oh, déjame compensarte contándote una historia ¿Una historia? Ah, qué pérdida de tiempo Pero le escucharé para poder acercarme a él lentamente, porque no tengo fuerzas ni ganas de perseguir a este cordero. ¡Érase una vez! De esa manera, el cordero siguió hablando durante unos minutos más. Mientras el cordero hablaba, llegaron los leñadores y vieron al cordero y al lobo. ¡Oye, mirad ahí! ¡Un lobo! Sí, son un incordio Cogieron al lobo y lo golpearon antes de dejarle marchar El cordero estaba aliviado por estar a salvo ¡Vaya! ¡Hoy me he librado por muy poco! El cordero corrió hacia su madre Y le contó todo lo que había sucedido en el bosque con el lobo y los leñadores Y después le prometió que nunca volvería a vagar por el bosque La madre se sintió aliviada al ver que el cordero había aprendido la lección. Oh, sí, ahora lo sé, madre. No tengo que ir solo a lugares extraños donde los animales más fuertes y feroces nos están esperando para comernos.